Algo que a lo mejor a ustedes les parece repetitivo. A lo mejor hasta les aburre. Pero tenemos que salir de nuestra burbuja. Como no nos pasa nada, pensamos que nada pasa. Pero la, la guerra está escalando. Están hablando los rusos de, de unos cañones pionques que sirven para tirar misiles, nucleares eh... ...tácticos, que son, digamos, un, un misil nuclear que tiene menor menor capacidad que los misiles estratégicos. Menos capacidad explosiva, digamoslo así. Y los norteamericanos se han comprometido, en el fondo es la OTAN, pero es Estados Unidos, eh, a mandar unos misiles de largo alcance para llegar a atacar Rusia entonces la situación yo no puedo callarla porque de un día para otro van a, van a cambiar las cosas ¿por qué van a cambiar las cosas? porque evidentemente que si empieza una una, una guerra si empieza una guerra nuclear se termina todo todo lo que todos los procesos que hemos conversado se adelanta todo todo se acelera ahora eh, <coughs> si, si por otro lado nosotros por mensajes del cielo sabemos que la fuerza de la naturaleza que es la, la mano divina en el fondo van a intervenir para evitar la guerra nuclear. Claro, con la fuerza de la naturaleza va a morir gente, pero es mejor que vuelan por eso y no por la guerra nuclear, porque hay una, una componente espiritual ahí muy importante, que tiene que ver con el karma y con la salvación. Entonces, es importante, eh, vamos a ver, hemos visto cosas fuertes, donde muere gente por el calor, por las inundaciones, ...en Pakistán murieron más de mil personas... ...por las inundaciones... Eh, en, ...hace como dos semanas atrás... ...por decir algo... ...pero ahora vamos a hablar de cantidades grandes de gente... ...no no mil personas... ...entonces... ...eso es lo que viene... ...a lo mejor no les gusta lo que les digo... ...pero yo tengo la obligación de decirlo... Eh, ...porque es bueno para que ustedes... ...tomen conciencia... ...y tengan la posibilidad de salvarse... ...si prefieren eludir el tema si prefieren no escuchar y no saber nada, están no solo ilumiendo la verdad que Cristo, sino que están ilumiendo su propia salvación. Y aunque ustedes no crean o piensa que, que muchos dirán, ¿qué saco con saber si no no puedo hacer nada? Pero ahí es un caso roto, un profundo roto. Porque usted, sabiendo, puede hacer tomar conciencia a otros. Y si todos hacemos eso a nivel mundial, eh, podríamos impulsar una movilización que haga que los gobiernos se desistan de la guerra por ejemplo entonces tenemos un audio que relativos al, a los temas que vamos a tratar exactamente los tenemos por ahí sin mentiras, en este momento, en este preciso instante, el títere comediante, todo el este de Ucrania está bajo ataque aéreo. A los misiles de precisión del día de hace menos de 24 horas han aparecido nada más y nada menos que los famosos cisnes blancos los temidos bombarderos los temidos bombarderos rusos han comenzado el ataque a infraestructura crítica no más ventajas no más piedad con el títere comediante la guerra ha escalado ...y ha pasado a un segundo frente... ...bastante aguantó la Federación... ...bastante... ...ahora estamos hablando que todo el este... ...de Ucrania está bajo ataque... ...hablamos... ...Harkov, Zaporilla, Gerson, Demitropetrov... ...entre otros... ...sobre todas las cosas... ...a los puntos estratégicos... ...agua, electricidad depósitos, comunicaciones, transporte van a ser devuelto a la edad de piedra. Tal parece que este cambio es total. Y se ha cambiado el formato de la guerra. No más la lucha de artillería. No más la lucha cuerpo a cuerpo. No más los misiles cortos no ahora se adquiere una nueva filosofía la misma que utilizaron los gringos en Medio Oriente en Siria, en Libia en Irak, en Yugoslavia es la misma la de conmoción la de atacar esas infraestructuras críticas para que la gente vaya perdiendo poco a poco la fuerza de luchar de combatir de hacer frente ya todo indica que con estos bombarderos estratégicos en el aire esto cambió radicalmente se cansó la federación y agrego lo siguiente no quiso desde un primer momento la federación causar daños aguantó lo más que pudo pero en vista de que destruía y Por otro lado, gringos y europeos reponían, entrenaban, mandaban más armas, creaban más mercenarios, más soldados. Era una guerra de desgaste, de nunca acabar. Con lo cual, se ha dado la orden de pasar a un siguiente escalón. Y estos son ataques a esas infraestructuras para quitar esa fuerza de voluntad. Por eso es que estamos viendo que ahorita mismo, ahí tenemos algunas que otras imágenes han lanzado a los temibles cisnes blancos, han surcado la ciudad, no pueden ser detenidos, ni con los IMARS, ni con los satélites, ni, la, ni los mismos gringos los pueden detener. Estos son aviones bombarderos realmente imparables. Y a partir de allí lanzaron esos ataques a la infraestructura eléctrica hace menos de 24 horas a través de Mar Caspio, Mar Negro y con los bombarderos y de ahora en adelante todo lo que ingrese allí donde el títere comediante va a recibir plomo plomo de alta de alta capacidad con estos bombarderos y otros con lo cual lo veníamos diciendo el repliegue de las fuerzas del territorio de jarkov lo que fue una estrategia una táctica para no envolver en las llamas que ahora a partir de ahora va a comenzar un segundo un segundo como eh, un segundo escalón de esta guerra y ya veremos que esto puede finalizar más pronto que inmediato. Vamos a ver los siguientes días y horas que son claves para determinar ya el curso de esta guerra, pero todo indica que cambió todo. Vamos a dejar el video hasta aquí para escuchar comentarios. Muchas gracias, será hasta la próxima. Bueno, ahí teníamos muy claro lo que está pasando, que era un poco lo que lo estaba adelantando yo. Eh, Rusia empezó con una operación militar especial, que era una, una guerra con pinzas. Pero ahora se dice que la guerra va con todo, con atacando todo, para destruir todo. Y... Y, y se dice también que es probable que Rusia le declare la guerra oficialmente a Ucrania, ustedes se van a reír pero son disputas de tapa entonces eh, se, se habla, muchos dicen que, que incluso el gobierno de Putin en, en su interior del país los, los, los parlamentarios los, la gente de, de gobierno le están pidiendo que declare la guerra porque eso es una escala superior, como para... ahí está todo permitido, digamos, es una estupidez, pero es como tener licencia para destruir todo, es una estupidez, para mí la guerra siempre es una estupidez, pero bueno, se los quería comentar, vamos con otro audio porque está relacionado con esto que estamos hablando. Así las cosas, parece que Estados Unidos ya ha preparado excusas en caso de uso de armas nucleares. La semana pasada, la líder de los conservadores británicos y favorita para sustituir a Boris Johnson, Liz Truss, dijo que si toma la silla del primer ministro, estará lista para lanzar un ataque nuclear contra Rusia. Pero ella, no está sola entre los líderes políticos occidentales que han amenazado a Moscú con la aniquilación nuclear, comenzó en febrero. Justo después de la declaración de Vladimir Putin, en la que dijo Quien intente interferir con nosotros, y además, crear amenazas para nuestro país, para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata. Y esto les llevará tales consecuencias, que nunca se han enfrentado a algo parecido en su historia. Al mismo tiempo, el presidente ruso recordó que aún después del colapso de la Unión Soviética, y la pérdida de una parte importante de su potencial, la Rusia actual sigue siendo una de las potencias nucleares más poderosas. Posteriormente, el canciller francés amenazó a Putin, quien habló del potencial nuclear de Rusia como medida defensiva, la OTAN también sigue siendo una alianza nuclear, eso es todo lo que tengo que decir al respecto dijo el líder francés. La idea de una guerra nuclear limitada contra Rusia fue recogida de inmediato por los medios occidentales. El New York Times, la CNN, y NBC News escribieron al respecto. No puede haber ganadores en una guerra nuclear, y nunca debe desencadenarse, y defendemos la seguridad igual, e indivisible para todos los miembros de la comunidad mundial. Por lo que se ve, Estados Unidos tiene una moralidad especial, porque recordemos, que el único país del mundo que alguna vez utilizó deliberadamente bombas nucleares contra civiles no es otro que Estados Unidos. Que las arrojó sobre Hiroshima y Nagasaki hace 77 años. Entonces Washington declaró que lo hizo por filantropía, que fue un acto de alta moralidad de su parte, porque solo así se podría salvar a más civiles de la muerte. Pues 77 años después, esta es la lógica que Estados Unidos, todavía esgrime hoy para justificar preventivamente su futuro uso de armas nucleares. Si bien el destino de Hiroshima y Nagasaki sumió al mundo en el horror Esos bombardeos no hicieron más que despertar el apetito de los estadounidenses por el uso de armas nucleares. Según dice el profesor de política árabe contemporánea, e historia e intelectual Joseph Masad, de Nueva York, recordando, que documentos publicados recientemente muestran que Estados Unidos consideró seriamente y planeó usar armas nucleares contra China en 1958, durante la llamada crisis del estrecho de Taiwán. Bueno, ahí teníamos cómo se habla con la estructura del cuerpo, que se habla de armas nucleares como si no fueran nada. Y la, la primera ministra británica habla de que estaría lista para apretar el botón nuclear. Y dicen que la Rusia es una de las principales potencias nucleares. Yo corrijo, es la principal potencia nuclear del mundo. Porque si bien es cierto, Estados Unidos tiene gran cantidad de misiles también. Estados Unidos no tiene la calidad de los misiles que tiene Rusia. Y tampoco tiene la calidad de los sistemas de de, de antimisiles, de defensa, digamos. Entonces, tampoco tiene los sistemas de guerra electrónica. Entonces, si a si Inglaterra le dispara un misil nuclear a Rusia... Ese nuclear, con toda seguridad, los rusos lo van a destruir. Y la respuesta va a significar que Inglaterra desaparece. Entonces, no sabe lo que está diciendo esta gente. Vamos con el otro audio y con eso terminamos el tema. Otro acontecimiento que ha creado un revuelo en Francia y en la Unión Europea es que el general francés Guillemín, hizo unas declaraciones en las que dijo que ya es hora de que Occidente reconozca la superioridad militar de Rusia. Los países occidentales siquiera, deben reconocer que el ejército ruso no retrocederá ni perderá en el conflicto ucraniano. El presidente Vladimir Putin no se habría embarcado en una apuesta si no tuviera cartas de triunfo para ganar. Así lo afirmó un general francés retirado. El experto militar Jax Guilheming. Putin usó solo el 20% de sus fuerzas y no recurrió a la movilización general, a diferencia de una Ucrania completamente sin sangre, dijo. Según Guilheming, el momento ahora está funcionando para Rusia. Las tropas ucranianas están sufriendo pérdidas colosales y Europa se está agotando económicamente. Guilheming calificó las declaraciones diarias de los líderes de Kiev de que las Fuerzas Armadas de Ucrania pronto devolverían todas las regiones perdidas, incluida Crimea, como una farsa grotesca. Sin duda, estamos viviendo momentos históricos, una gran convulsión planetaria que pondrá patas arriba el orden mundial durante siglos. Putin lo sabe muy bien, pero la pequeña Europa desarmada, aún no se ha dado cuenta de que China y Rusia acabarán con la unipolaridad, y que la decadencia de Estados Unidos es irreversible. Concluyó el general en el periódico Riposte Laike. Esto ha provocado un revuelo del Copón, y más ahora, que mañana comienzan unas maniobras militares de los aliados de Rusia, incluida China, con una participación de 50.000 soldados. Y corren filtraciones que a lo largo de las maniobras podría darse a conocer oficialmente la alianza militar entre Rusia y China, aunque solo sean de momento filtraciones. Ya se sabe, cuando el río suena agua lleva. Esto sería un golpe y un desafío demoledor para toda la estrategia de la OTAN, ya que me imagino que la nueva alianza también tendría la consigna de todos para uno, y uno para todos. la o... Bueno ahí teníamos, con eso cerramos el tema, para ponernos en contexto el problema de la guerra y cómo cómo ha ido escalando y cómo se está poniendo cada vez eh, un camino ...sin retorno... ...sin lugar a dudas... ...entonces... ...nos podemos... ...sustraernos... ...a esa realidad... ...que es una realidad que nosotros ni siquiera nos imaginamos... ...y creemos nosotros... ...erróneamente que no nos va a pasar nada... ...porque estamos acá... ...y ahí estamos totalmente equivocados... ...una guerra nuclear nos involucra a todos... ...aunque sea en Europa... ...entonces... ...eh un general francés retirado experto militar dijo lo que dijo, escucharon ustedes, ¿cierto? que Rusia había usado el 20% de su potencial y que no se había movilizado y que y que Ucrania había movilizado junto a la OTAN ya tienen gente de la OTAN dentro de Ucrania prácticamente luchando por Ucrania porque Ucrania ha ido perdiendo muchos soldados y está siendo invitado a pelear hasta el último ucraniano o sea ser un, una especie de cebo para Rusia y, y evidentemente que a Estados Unidos no le importa lo que pase al pueblo ucraniano mientras le sirva a su interés, del momento que no le sirva a su interés seguramente si el presidente Zelensky eventualmente se revela Estados Unidos lo más probable es que los maten y le eche la culpa a los rusos eso se lo anticipo por si acaso para que porque eso esa es la metodología de los norteamericanos que lo han hecho muchas veces bueno vamos a cambiar un poquito de tema una noticia un poco esperanzadora a pesar de que no no para mí no es esperanzadora Pero sí tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Un asteroide que se dirigía a la Tierra cambia misteriosamente su rumbo. Un asteroide que se dirigía a la Tierra ha cambiado su trayectoria de forma extraña como si alguien interviniera. El asteroide 2022 AE-1 fue descubierto el pasado 6 de enero. Y un día después el sistema automatizado para determinar la órbita de asteroides ASTOR lo reconoció como potencialmente peligroso. El asteroide se movía tan rápido que no tuvo tiempo suficiente para intentar desviarse. Y la Agencia Especial Europea ESO dijo que lamentablemente la posibilidad de una colisión estaba aumentando. Durante varios días ajetreados de enero de ese año, los astrónomos rastrearon el objeto cercano a la Tierra que se dirigía hacia nuestro planeta y su trayectoria indicaba que golpearía el planeta en los año 2023. Los astrónomos ya habían pronosticado enormes daño por su colisión alrededor del día 20 perdón el día 4 de julio del 2022. Los astrónomos predicen ahora que el asteroide de 2022 eh, AE-1 pasará de la Tierra a una distancia de unos 10 millones de kilómetros, que es casi 20 veces la distancia a la Luna. Sin embargo, el hecho mismo de un cambio tan brusco de los trayectorios de vuelo del asteroide sigue siendo extraño. ¿Qué o quién lo influyó sigue siendo un misterio ¿Qué creen ustedes que pasó mis queridos auditores? para aquellos que, que piensan que que Dios no existe o que el cielo no existe o que la, y que todos vemos la maldad de acá y vemos que nada pasa que, nada, nada, que Dios no hace nada esa es la intervención del cielo a través de los extraterrestres los seres de luz ...que desviaron ese asteroide... ...que venía, como lo, vi, lo predijo la ESO... A, ...en rumbo de conexión a la Tierra... ...¿por qué creen ustedes que lo desviaron... ...cuando estamos a punto de... ...de una guerra... ...provocada por los hombres... ...por el mal... ...y que está envuelto el hombre... ...lo desviaron porque... ...tal como hemos conversado muchas veces... ...ellos no quieren que muera mucha gente antes de la intervención divina, que es el aviso. Una vez que haya ocurrido el aviso, donde mucha gente y si muchas almas se van a despertar eh, a la conciencia de Dios, van a todos vamos a ser creyentes y no creyentes, van a haber sentido la presencia de Dios, y van a tomar un camino, ya sea con Dios o no con Dios. Pero van se les va a mostrar esa presencia. Entonces ahí van a tener la posibilidad de salvarse. el cielo es tan generoso, a pesar de que nosotros somos una civilización nefasta, que nos da la posibilidad de salvarnos, o sea, no nos no nos no permite que llegue un asteroide antes de que tengamos la intervención del cielo que nos va a abrir la conciencia y nos va a despertar para que hagamos la elección, porque si si llega el asteroide y muere mucha gente, todos se van a perder. Hemos dicho hasta el cansancio y el 99% de las almas en este momento en, en muchos planetas se están perdiendo sí. y las foto se la saca en el momento de la muerte o sea cuando cuando las personas mueren ahí en ese estado se va su alma y en ese estado va a ser juzgada entonces se nos da la posibilidad de esperar el aviso para que despertemos y tengamos la posibilidad de salvarlo y después podrán venir las catástrofes que sean podrán venir los asteroides que sean ahí ya no nadie lo va a impedir va a ser lo que tenemos que pasarnos de hecho está profetizado en muchas partes de eso del asteroid pero este asteroide no tenía que caer justamente por por la infinita misericordia del cielo porque el cielo no quiere que se pierdan muchas almas a pesar de todo quiere que se tratar de salvar el mayor número de almas los cuerpos no le importa porque la muerte no existe y el cielo lo sabe bien Entonces, esa es una noticia que yo tenía que dársela porque es muy muy importante y que, por supuesto, no no sale en cualquier parte. Ahora aquí tenemos algunas cosas relativas a asteroides, que son noticias que les quiero comentar. Que dice referente a cuanto el asteroide del Mal podía impactar con la Tierra, científico de la Universidad Estatal de San Petersburgo, Ka calcularon que el asteroide Apophis podía co colisionar con la Tierra en el año 2068. Pero ojo, que dice también que el asteroide Apophis se acercará. Se acercará. Este asteroide fue es de 325 metros, por lo tanto no... Si viene hacia acá, va, cae. No sé, no sé de 50 metros para, para abajo probablemente se, se, al entrar en la atmósfera explote. Pero este es tan grande que no, no va a explotar. ya su, su hallazgo en el 2004 provocó un revuelo en la comunidad científica mundial y, y se decía que con la Tierra en el 2029 posteriormente este pronóstico se descartó, se modificó y el pronóstico que se acepta hoy día es que en el 2029 va a pasar a 31.000 kilómetros a 31.000 kilómetros eh, pasará a menos distancia que los satélites geoestacionarios entonces la posibilidad de que choque es cierta eh, no es un no es un carril, es una cosa que, que tiene base científica. Cualquier astrónomo le podrá decir un asteroide de 300 y tantos metros de diámetro que, que pase a 31.000 kilómetros no es nada a 31.000 Y un poco más arriba de, de los, los aviones eh, es, es muy es muy poca distancia para para un asteroide de esa envergadura en cualquier momento puede eh, desviar su rumbo porque, porque por la atracción que produce el planeta hacia un cuerpo menor de esa envergadura fácilmente lo puede atraer hacia sí y lo puede hacer caer pero esa es una posibilidad que les, que les comento y la otra posibilidad que no, en ninguna parte aparece pero es un cometa, que es el cometa 67P, que fue descubierto el año 1969 por dos científicos soviéticos. Y que el año 1900... Voy a precisar el año para no no leer la noticia que muy larga. Eh, el año 1994 se hizo se hizo despegar una sonda hacia ese asteroide. Pero lo curioso de este de esta cometa, y es que cuando se habla de cometa y asteroide siempre se dice a qué distancia pasará cerca de la Tierra. ¿Y cuándo pasará? En este caso es el o asteroide más estudiado que existe se juntó la NASA la ESO y, y la agencia rusa para fabricar esa sonda enviarla al espacio para, según ellos, estudiar el asteroide y esa sonda se mandó en 1994 y llegó en 2014 a la, al esteroide yo tengo mi propia teoría digamos es una especulación mía pero es muy curioso que que hayan invertido tanto que se hayan juntado todas las agencias que no hayan que sea donde donde hay más información del cometa quiero no le veo ninguna razón para que digan que que quieren estudiar su, su composición para mi modo de ver este cometa viene según según lo que yo creo, este cometa viene para acá ahora cuándo va? va a chocar no sé pero si no, no me explico cómo se juntaron todos, cómo invirtieron tanto, cómo se van estudian este cometa 67P es impresionante toda la información que hay, y en ninguna parte y eso que yo he leído harto créanme de este tema en ninguna parte dice pasará cerca de la Tierra en tal parte, en tal fecha no, no dice nada ¿Cuál es la justificación para estudiar algo que no va a pasar ni siquiera cerca de la Tierra? ¿Cuál es la justificación para gastar sumas de dinero y Entonces, los cometas son son asteroides, son como los asteroides pero de hielo. Y cuando se acerca, por ejemplo, al al Sol, salen un tremenda... tiene una tremenda cola. A diferencia de los asteroides. Y así también, al pasar cerca, cerca del Sol, puede ser desviado fácilmente. Entonces, es muy curioso lo que pasa con esta esta sonda Rosetta. Que fue, perdón, al al, al asteroide. Y llegó, estuvo entre el 2014 y el 2016 ahí. Cuando... Uh, una cantidad de fotos impresionantes hay mucha información y por eso es que se los menciono la NASA nunca nos va a decir nada ninguna nadie nos va a decir nada este asteroide o este cometa si llega para acá solamente lo vamos a ver cuando lo tengamos encima entonces esto yo se los comento porque no me puedo callar no tengo eh, ninguna información al respecto. Solamente especulación mía. Pero ojo con esto. No puede ser. Si pensamos un poco... Y, y yo he estudiado el tema. Les aseguro que he estudiado harto el tema. Eh, sé cómo dan las noticias de asteroides y de cometas siempre. Y esto es muy, muy curioso. Eh, entonces es algo que les quería comentar, no puedo dejar de comentar bueno, seguimos esto tiene que ver con con las vacunas pero con experimentos que han hecho y que ahora son con bases científicas están diciendo lo que muchas veces nosotros Decíamos, con alguna base científica ¿cierto? y con conocimiento de, de, de otro tipo de, de fuentes ¿no? dice 400 médicos profesionales declaran una crisis médica internacional por lesiones y muertes causadas por la vacuna del COVID nosotros los médicos y científicos de todo el mundo declaramos que existe una crisis médica internacional y debido a la gran cantidad de enfermedades y muertes correlacionadas con la administración de los productos conocidos como vacunas COVID-19. En una conferencia de prensa más de 400 médicos y científicos de más de 34 países declararon una crisis médica internacional debido a enfermedades y muertes asociadas a las vacunas. Actualmente existe un exceso de mortalidad en aquellos países donde la mayoría de la población ha recibido las llamadas vacunas COVID-19. Hasta la fecha, este exceso de mortalidad no ha sido suficientemente investigado ni estudiado por las instituciones sanitarias nacionales e internacionales. Es especialmente preocupante el elevado número de muertes súbitas en jóvenes previamente sanos que fueron inoculados con estas vacunas así como la alta incidencia de abortos espontáneos y muertes perinatales que no han sido investigadas. Se han informado oficialmente una gran cantidad de efectos secundarios adversos, incluidos hospitalizaciones y discapacidades permanentes y muertes relacionadas con las llamadas vacunas del COVID-19. El número registrado o sea, no, esto no es un valor de luces no es un estudio científico pero claro son científicos independientes y no tienen ningún poder porque los científicos que ellos manejan son los que tienen poder ellos el poder impone las vacunas y no hay nada que podamos hacer el número registrado no tiene precedentes en la historia mundial de la vacunación histórica declaración de crisis médica internacional de enfermedad y muerte relacionada con la vacuna hacen esta demanda perdón, esto, esta declaración de los médicos hace ocho demandas urgentes piden un paro mundial a las campañas nacionales de inoculación con los productos conocidos como vacunas COVID-19 segundo punto, investigación de todas las muertes súbitas de personas sanas previas a la inoculación Tercer punto, implementación de programas de detección temprana de eventos cardiovasculares que pudieran conducir a muertes súbitas por análisis como dímero de introponina en todos aquellos que fueron inoculados por los productos conocidos como vacunas COVID-19, así como la detección temprana de enfermedades graves y tumores. Implementación de programas de investigación y tratamiento para víctimas de efectos adversos, tras recibir la denominada vacuna COVID-19, realizar análisis de la composición de, via, de, de diales de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinovac, Sputnik V y cualquier otro producto conocido como vacuna COVID-19 por grupos de investigación independientes sin afectación a compañías armadas, asépticas ni ningún conflicto de interés. Estudios a realizar sobre las interacciones entre los diferentes componentes de las denominadas vacunas y sus efectos moleculares, celulares y biológicos. Implementación de programas de ayuda psicológica y compensación para cualquier persona que haya desarrollado una enfermedad o discapacidad como consecuencia de las llamadas vacunas COVID-19. Implementación y promoción de programas de ayuda psicológica y compensación para las familias de cualquier persona fallecida ...como consecuencia de haber sido inoculada... ...con el producto conocido como vacunas COVID. es consecuencia... ...estos científicos dicen... ...declaramos que nos encontramos... ...en una crisis médica internacional... ...sin precedentes en la historia de la medicina... ...debido a la gran cantidad de enfermedades... ...y muertes asociadas a las vacunas. Por lo tanto exigimos que las agencias reguladoras... ...que supervisan la seguridad de los medicamentos... ...así como las instituciones de salud... ...en todos los países junto con las instituciones internacionales como la OMS la PHO, la LA, la CDA la UKMH ARRA, y la nih respondan a esta declaración y actúen de acuerdo con las ocho medidas exigidas en este manifiesto bueno eh, evidentemente que tienen la mejor intención pero a estos médicos no les pesan menos que un paquete de a nivel mundial y nadie los va a infrar, nadie los va a pescar y no los van a considerar hay un plan que es el plan del anticristo de disminución de la población eh, porque el anticristo sabe que si la gente muere mientras más gente muera más gente se pierde más almas se pierden y eso lo saben bien nosotros los, las personas del la amor no lo sabemos pero ellos el anticristo y, y el demonio lo saben muy bien entonces a ellos les interesa que muera mucha gente ahora antes de la intervención del cielo Entonces, la vacuna y la guerra le sirven para ese propósito porque las almas que mueren ahora la inmensa mayoría se pierden. Entonces, es muy lo hable lo que dicen los, los médicos eh, pero es lo más probable que no lo no lo escuchen nadie eso es lo que les tengo un le voy la verdad bueno otro tema Gary Nolan, científico de la CIA dijo los ovnis son extraterrestres el gobierno estadounidense lo está ocultando y aquí están las pruebas Esto, esto es esto lo hemos dicho muchas veces pero pero ahora va con prueba científica entonces claro es, nosotros avalamos todo lo que decimos idealmente con la ciencia de manera tal de que de darle más peso a lo que decimos por eso es que eh, buscamos siempre seguramente no le vamos a decir nada nuevo pero sí interesante ver cómo esto estaba esto Escondido y como científico reconocen que la, los zombies son extraterrestres que tienen una tecnología muy superior a la nuestra. Durante miles de años las personas de todo el mundo han visto objetos extraños hacer cosas extrañas. Y durante al menos 70 años ha existido una posición clara e intransigente de parte de los gobiernos, los medios y los militares, que siempre han ridiculizado y estigmatizado a cualquiera que haya dado credibilidad al fenómeno de los ovnis. El resultado todavía hoy es que si alguien solo se atreve a mencionar temas como discos voladores o la posibilidad de una vida inteligente no humana, generalmente es liquidado con una risa burlona, en el mejor de los casos. ¿Pero está justificada la burla? ¿Por qué esta denigración de actitud agresiva hacia las personas que informan haber visto fenómenos anormales ¿Será posible que los cientos de miles de testigos que afirman haber tenido experiencias de este tipo, grandes que todos sean locos, desatados, para ser internados? ¿O son aquellos que no están de acuerdo, mente a una hipótesis tan verdadera, como el que más documentada y demostrada, que merecen una visita especializada a un psicoterapeuta? Sin embargo, ahora está sucediendo algo que tal vez nadie nunca podría haberse imaginado es decir, decenas y decenas de políticos, científicos e informantes que están acusando abiertamente con pruebas en la mano al gobierno de los Estados Unidos de un acustamiento serio y continuo con respecto a la fenomenología de los OVNIs y la ley inteligente extraterrestre. Sí, eso es exactamente lo que está sucediendo. Los personajes autorizados están declarando en varias ocasiones que el mundo ha sido muy bien engañado, en una campaña de desinformación diseñada para suprimir el interés público en el fenómeno, que contrariamente a su posición pública, en realidad siempre ha tomado muy en serio el discurso. Esto esto es importante porque, ¿cuántas veces la, las personas han preguntado y por qué los científicos no han dicho nada no, no, o, o no? ¿Qué dice la ciencia respecto del tema de Esa pregunta es la han hecho mil veces. Y resulta que la ciencia está dominada por el mal que lo tenía escondido. Y ahora la fuerza de la verdad está saliendo por todos lados y están condenando a quienes ocultaron este fenómeno por mucho tiempo. Y esta vez la queja también pasa por la boca del diputado republicano Tim Batker, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Barker, basado en una sesión informativa reservada y varios soldados varios testimonios de soldados y oficiales dijo, el público estadounidense y el mundo merece saber Tim Batt, recordamos ya se había expresado en otras ocasiones con respecto a la fenomenología ufológica liberando declaraciones verdaderamente desconcertantes al igual que cuando en la entrevista que se remonta a junio del año pasado dijo no es posible que los ovnis sean tecnología rusa porque si este fuera el caso, estos nos habrían destruido hace tiempo. Debe ser, sin lugar a dudas, algo que proviene de fuera de nuestra galaxia. Y así es como es de hecho. Debemos reflejar cuidadosamente que estos objetos voladores se han observado en todo el mundo. Bueno, ahí, si ustedes se fijaron, no es posible que los ovnis sean de tecnología rusa porque no habrían destruido hace tiempo. Ahí está evidenciando que ellos afirman que los hombres tienen una tecnología muy superior a la que tenemos nosotros, los hombres, ¿cierto? Eh, eso queda de manifiesto. No es necesario que lo aclaremos, pero de todas maneras se los comentan. Pero si algunos les resulta fácil rechazar las afirmaciones de un simple político, sin duda será mucho más difícil ignorar a un eminente profesor de la Universidad de Stanford, candidato a premio premios Nobel, el cual recientemente apoyó la existencia de tal encubrimiento por el gobierno del Estado Estados Unidos. El doctor Gary Nolan, profesor de patología en la Universidad de Stanford, su investigación abarca desde el cáncer a la inmunología de sistemas. Nolan también ha realizado un trabajo secreto para la CIA en los últimos 10 años para investigar, investigar los efectos de los UAP en el personal militar. Los UAP son los ovnis y los servicios secretos. Su sólido currículo entre 100 artículos de investigación y 40 patentes estadounidenses, la base de ocho compañías biotecnológicas y el reconocimiento como uno de los 25 principales inventores de Stanford, lo hacen fácilmente uno de los científicos más experimentados que estudian públicamente en las UAP. Las características de velocidad, aceleración y potencia se pueden estructurar sobre la base de las declaraciones de dos miembros de la marina que observaron las pistas de radar de los TIC-TAC en tiempo real. El jefe de del radar como notas mientras observaba radar en el área del SIC y notó que su equipo indicaba que el objeto se había movido más de 80.000 pies a 20.000 pies de más de 80.000 pies altura, ¿cierto? a 20.000 pies en 0,78 segundos o sea, en menos de un segundo ¿está claro, no? eso significa algo que nosotros no somos capaces de entender o sea, anduvo 60.000 pies 60.000 pies son aproximadamente 20.000 metros o sea vamos 60.000 20.000 metros, bien digo. y eso en 0,78 so segundos o sea, en menos de un segundo una velocidad que el hombre no tiene ninguna posibilidad de alcanzar no quisiera ahondar más en esto porque no es demasiado puede escucharlo ríos es interesantísimo, pero puede ser tedioso. Pero si alguien lo quiere investigar, es muy interesante. Seguimos entonces. Vamos a hablar un poco de la metodología de los hermanos del cielo. En, esa creación, en la creación existen millones de mundos habitados y que sus habitantes nos visitan desde hace miles de años. Esos hechos han quedado relatados en escritos que hoy conocemos como libros o textos sagrados de las diferentes culturas antiguas, dispersas sobre la faz de la Tierra. Dentro de estos libros sagrados está incluida la Biblia, a la que consideramos como los demás textos que son escritos donde se relata la historia de la intervención del cielo en la tierra en su orientación evolutiva espiritual. Tenemos unas preguntas, pero pero Vamos a avanzar un poquito y vamos a las preguntas, ¿ya? Así como en la antigüedad, estas visitas de seres de otros mundos siguen hasta el día de hoy, y podemos decir que algunos gobiernos han estado reconociendo la realidad de la visita a por lo menos están dedicando muchos recursos para su investigación, al decir de la directora de inteligencia de los Estados Unidos quien admite que los ovnis podrían ser extraterrestres. Decíamos que estas visitas hasta el día de hoy, los medios en los cuales ellos se desplazan los conocemos como platos voladores, ovnis, UFOs, naves estelares o la antigüedad, en Japón los, de, los de, llamaban Utsurobune, en la Biblia como carros de fuego o rollos que vuelan, nubes de luz Dimanas en el Mah Maharabata hindú, y a sus tripulantes los llamaron, denominaron dioses, ángeles o arcángeles o seres de luz. Los extraterrestres han escrupulosamente seleccionados sus representantes aquí en la Tierra por probabilidades espirituales que ellos conocen muy bien de cada hombre. Mientras se celebra el funeral de esta humanidad perdida y arreglada, espíritus provenientes del cosmos están sobre la tierra para llamar a sus semejantes que encarnan ofreciéndose por la causa del universo que es la que mueve el dinamismo de los planetas las almas despiertas a la verdad no necesitan tener nada esto lo dicen los hechos por eso que siempre nosotros insistimos que las personas deben tomar conciencia, deben saber no pueden querer Vivir en el mismo, no puede pensar en que quieren mejor estar celebrando el 18, o, o estar en fiesta, o estar en un carrete, y olvidarse. No, las almas despiertas a la verdad no necesitan temer nada. Por el contrario, deben sumergirse en la realidad cósmica y practicar la ley del espíritu, realizando las enseñanzas universales a través de acciones y obras para imprimir los cimientos del nuevo mundo, venidero en el alma colectiva ha llegado el momento de despertar de conciencia de una nueva comprensión la miez o el trigo está maduro para recibir las enseñanzas que el espíritu de la verdad derrama sobre los que tienen ojos para ver y oídos para escuchar el sublime y amargo cáliz del conocimiento que se transforma en los retoños de ayer en los hombres y mujeres del mañana la semilla está madura para comprender la naturaleza de la luz y el espíritu que usa milagros y prodigios para abrir el plexo del llamado ahora es el momento de darnos cuenta de nuestra verdadera naturaleza y comprender nuestra verdadera identidad bueno eh, vamos a hacer una pausa y vamos a ir a las preguntas tenemos preguntas a nuestro auditor de dónde vienen esta enorme ¿De cantidad, esta cantidad, cantidad de, de serie alienígenas que es verdad que hay diferentes razas y hay algunas que son agresivas y otras que hacen experimento con el ser humano. Área 51, es verdad que un expresidente americano hizo un pacto con ellos. Pregunta Lorena Muñoz desde San José de Maipo, donde aquí constantemente se ven muchos casos de ovnis. Mira Lorena. En el tema OVNI hay muchas inexactitudes. Ningún ser que venga del espacio de otros, de otros lugares, de otros planetas, puede ser agresivo. Primero que nada. Eh, porque si no, como nosotros que fuimos a la Luna, y, y ahora no se nos permite más ir a la Luna por ser agresivo porque tiramos el cohete del Saturno 5 al para bombardear las bases militares que hay en la Luna, bases extraterrestres que hay en la Luna. Y por eso que no se nos permite ir a la Luna, ni, a, ni menos a Marte. No se nos permite salir de nuestra atmósfera en naves tripuladas. En sondas podemos ir a cualquier parte, pero en naves tripuladas no. Y ellos lo saben muy bien. Existe la Confederación Interestelar, que tiene una tecnología y las capacidades mucho mayores a las nuestras. Así que ellos saben, y leen nuestros pensamientos, saben cuando estamos in inventando o estamos pensando eh, poner una bomba nuclear arriba de una nave. y Ellos lo saben muy bien. Entonces, eh, es cierto que se hicieron experimentos en el siglo pero no es cierto que un, un presidente haya tenido, el presidente Eisenhower y el presidente Kennedy, tuvieran contacto con extraterrestres para hacerlos desistir de su carrera nuclear. También el presidente Nikita Khrushchev también tuvo contacto con extraterrestres por la misma razón. Pero los experimentos que se hicieron en el área 51 fueron con robots biológicos y no son seres extraterrestres. En, en, en vienen son extraterrestres, pero no son seres de luz, tampoco son malos. Pero no son seres, y son verdaderos robots que funcionan con el alma de un ser que los dirige. Pero son robots biológicos, esa es la definición. Y los mandaron y lo hicieron caer acá para ver la reacción del hombre. Y lamentablemente la reacción del hombre fue la peor. Y, y bueno y si sí, han hecho experimentos y, y han sacado eh, tecnologías de los extraterrestres de hecho en el 51 hay naves que tienen la capacidad de no tienen todas las capacidades de las naves extraterrestre pero si sí tienen la capacidad de moverse como una nave extraterrestre con ciertas limitaciones pero, pero han aprendido la tecnología extraterrestre por ejemplo para las naves los cazas furtivos que se llaman que son supuestamente invisibles eh, pero no se han hecho eh, pacto con con ningún presidente de hecho hay solo dos presidentes de Estados Unidos que conocen el área 51 dos el poder, el Estado profundo que manda Estados Unidos, y el, que manda la élite de Estados Unidos, los que están no permiten, ellos gobiernan la NASA y gobiernan el Área 51. Ellos son los que dirigen, no el presidente, el presidente es un títere. Todos los presidentes son títere. Es bueno que nos demos cuenta de eso, no, no tienen ningún poder los presidentes, cada día tienen menos poder. Entonces, Ninguno, la certeza absoluta de que ninguna nave que venga del cielo es mal ir, en ningún caso. eso es una distorsión que se hizo del, del fenómeno extraterrestre para que les tengamos miedo. Así como se hicieron películas con seres terribles, diabólicos, extraterrestres, supuestamente extraterrestres, para que les tengamos miedo. La única película que se acerca un poco a la realidad de los extraterrestres fue la película de Té, pero lo, la, los, las otras películas, Alien, y todas esas películas son basura, ¿no? porque no es, real, no es real eso, no es la realidad del chétero. Eso. eso es la industria del cine que, que pertenece a la familia Rothschild. Toda la industria del cine de Estados Unidos pertenece a la familia Rothschild. Toda, toda, toda. Todos los estudios, todo, todo eso pertenece a la familia Rothschild. Y... y ...se han encargado de distorsionar el fenómeno extraterrestre a través del cine... ...a través de distintas formas... ...entonces, porque quieren que les tengamos miedo? Porque ellos... ...estos seres respetan nuestros líderes del río... ...y si nosotros les tenemos miedo... Eh, ...les va a costar mucho contactarse con nosotros... ...entonces... ...eso es lo que te puedo decir... ...vamos con la otra ¿La pregunta... pregunta? una pregunta Claudio, interesante tu programa ¿eh? mónica acá desde win vaie siempre hablas de las de los espíritus de la parte espiritual que es lo que más me gusta tu programa por acá donde vivimos se escuchan a veces gritos sonidos como de otra época estos son demonios o son espíritus ...que quedaron pegados en su tiempo y espacio... ...¿y qué se puede hacer por ellos? Eh, no necesariamente son demonios... sino ...si no les hacen nada a ustedes... ...y se sienten gritos... ...y cosas así... ...son espíritus que están... ...purgando en el, en el estado de emoción... ...en el plano emocional más bajo... ...en el purgatorio... ...y se quedaron pegados a la materia y por eso que no se van y no pueden salir y no, y, no, y, no. y por alguna razón de tipo karmático ellos tienen que pagar esa deuda y tienen que pagar y se quedan pegados, puede quedarse pegado 300 años hasta 500 años sin ningún problema en el purgatorio y después seguramente se les va a dar la posibilidad de subir a un plano emocional superior y así hasta llegar a la posibilidad nuevamente de reencarnar pero en este momento están ahí lo que se puede hacer, aunque ustedes no lo crean ...es rezar por ellos no para defenderse de ellos sino buscar la forma de ayudarlos eh, estos espíritus que están eh, que pueden ser espíritus engañadores también pero pero están con problemas están están casados ahí no pueden no pueden salir de donde están entonces lo mejor es, es rezar por ellos Y el rey, y la pi la, la potencialidad de hacerles un efecto positivo para rezar por ellos idealmente en navidad y semana santa y en el día de los santos que es el primero de noviembre eso es lo que te puedo decir que son lo que dicen los exorcistas que es es cuando más efecto tienen Las oraciones y las oraciones cuando tú pides por otra persona sin ningún interés personal para ti son muy efectivas si lo haces con devoción entonces eso es lo que les puedo recomendar además si si ustedes oran en conjunto eh, va a ser doblemente efectivo porque el señor dijo cuando dos o más se reúnen en mi nombre yo estaré ahí entonces una oración individual no es tan efectiva cuando se juntan dos o más orando por el mismo objetivo eso es lo que te puedo decir mi querida Mónica tenemos seguimos entonces hasta la fecha Aquellos que son contactados o los mejores ufólogos del mundo no tienen ni idea de qué es la confederación interestalada. No tienen idea de cómo es la vida en un universo, de cómo se organizan las civilizaciones extraterrestres y de por qué son o están estructuradas de forma piramidal. Y que ésta hace a que exista una jerarquía muy estricta para que mantenga el orden. La confederación interestelar se estructura en modo muy particular. Existe una confederación de seres humanos extraterrestres que están hechos como nosotros. Esta es dirigida por una confederación que gobierna entre la tercera y la cuarta dimensión. Y luego hay un comando supremo que está constituido por seres de luz, que son la quinta dimensión, cierto los quirubines, los cuales existen. A su vez, están gobernados por una confederación aún superior que los coordina, que son los genes solares, que son la sexta dimensión de los arcángeles de todo el universo. Esta es la realidad del fenómeno extraterrestre. A partir de aquí, vamos a intentar entender el porqué de hechos y acontecimientos ocurridos en el arco de la historia de la humanidad. Eventos que cambiaron radicalmente la vida en la Tierra en determinados momentos de su historia. ¿Por qué, por ejemplo, fue destruida la civilización atlantaínea, los atlantes? ¿Por qué ha sido sometida a dura prueba la civilización egipcia? ¿Por qué fueron destruidos Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué podría desaparecer esta generación? Se ha dicho que existen seres ejecutivos egipciosos, o sea, los que ejecutan los trabajos, que son nuevamente los seres extraterrestres y eventualmente los seres de luz. Y los directivos, que son los que dan las órdenes para que se ejecuten ciertos trabajos, que son los genes solares o los arcángeles, que son de la sexta dimensión. También entre los hombres de este planeta hay o están los denominados directivos, ejecutivos del genio creador cósmico los directivos son aquellos seres que presiden la eterna e inmutable ley del espíritu omnicreante y que no tienen una dimensión física son multidimensionales y patrones incontrastables de la idea omnicreante han sido estos directivos los que ordenaron que la bestia se volviese hombre y son estos quienes podrían ordenar que el hombre degenerado, débil y cobarde sanguinario y violento, retorne a sus orígenes de bestia. ¿Quiénes no son los directivos o seres de luz? Somos astrales, provenimos de una dimensión completamente diferente a aquella en la que vosotros, terrestres, desarrolláis las experiencias esenciales y evolutivas de vuestra real identidad eterna. Nuestras facultades intelectivas son para vosotros inconcebibles, Y nuestros habitáculos no están estructurados por valores materiales. Aún sí está en nuestra facultad de materializar cuanto está en la idea. Podemos volvernos visibles a nuestras facultades visuales solo cuando lo consideramos necesario. También podemos estar disponibles al contacto extrasensorial o físico cuando lo consideramos oportuno y con personas que están en posesión de determinadas facultades psico, perdón psicofísico-espirituales que podemos fácilmente sondear en cada circunstancia. La materialización de la idea, de la forma y finalmente de la sustancia visible, palpable, animado e inteligente es el arte más avanzado de nuestra ciencia astral. La luz, como ya os hemos dicho, la manipulamos así como vosotros manipuláis la arcilla. Y siendo este el artífice premiario del átomo creante, nos permite coordinar todo tipo de estructura física y dinámica. Vuestro grave error es el de continuar creyendo que la inteligencia deba necesariamente servirse de un habitáculo único como el cuerpo, el vuestro. Es un vacío de conocimiento que debéis llenar y vosotros estamos predispuestos a ayudaros para que este vacío de comprensión venga colmado. Es, vuestra galaxia existen miles de millones de planetas habitados y no necesariamente con estructuras físicas como las de que vosotros poseéis. También es verdad que antes de que vuestra galaxia se expandiese y ocupase espacio, seres inteligentes ya existían miles de millones de años antes del nacimiento de vuestro sistema solar, antes de que vosotros fuéiséis. Nosotros ya éramos. Tenemos cometidos bien específicos en el ordenamiento universal y en la evolución de las especies, que colaboran en el devenir continuo de todo lo creado y en las varias dimensiones con frecuencias y formas diversas. Estamos donde vuestro Nuestra presencia, perdón, y nuestras obras son necesarias. Os recordamos, nuestra misión sobre vuestro planeta apunta principalmente a estimular superiores capacidades psicofísico-espirituales superiores y predisponer a todos aquellos que demuestran buena voluntad para asimilar y practicar algunas válidas coordinaciones aptas a instruir y desarrollar un lazo sintónico con las dimensiones superiores y con las leyes superiores que gobiernan la fuerza creadora en todas sus manifestaciones. No estamos sobre la tierra para edificar espectáculos teatrales ni para exhibir las capacidades de nuestra alta ciencia física, astral y espiritual. Creáis o no, esto no nos impedirá llevar a término nuestra misión y provocar el cambio necesario de los actuales valores cosmodinámicos que afectan negativamente vuestro planeta, Y en consecuencia vuestro sistema solar el potencial negativo que se ha acumulado a través de vuestras nefastas y deslistosas obras ha provocado distonías seriamente peligrosas en la estabilidad del proceso evolutivo de los dinamismos equilibrantes de los siglos es inútil repetir que esta insensibilidad vuestra os procurará las inevitables desgracias que están en vías de desarrollo y, sobre un plano estrenadamente hipercaótico. También es verdad que nuestro preciso deber preservar y tutelar a todos aquellos que despiertos y conscientes de los valores superiores de la universal fraternidad y de las leyes que las gobiernan, no desean ser contagiados por el pernicioso morbo de la involución que hemos hablado acá, que las vibraciones negativas nos proponen, o sea, les proponen a nosotros los humanos, no hay La renovación del género humano deberá sufrir la purificación sustancial sobre los planos psico-psíquico-espirituales. Psico Quien no se predispone y no acepta, no podrá sobrevivir por su incapacidad de asimilar la nueva dinámica vital. La renovación debe necesariamente verificarse y no hay ninguna posibilidad de frenarlo o de evitarlo. Vuestro planeta está sufriendo una seria y rigurosa intervención de naturaleza como física. Por consecuencia, también vosotros sufriréis y sufriréis los efectos de esta intervención. Si no os predisponéis positivamente o si no armonizáis los equilibrios naturales, y vuestra obra ha seriamente comprometido, las convulsiones serán extremadamente negativas. y y los efectos seriamente deleterios en todo sentido Vuestro planeta sufre un ciclo de crecimiento, de avance en sus estructuras astrofísicos y de purificación. Es ley de lo creado. Vuestro mundo vive. Sabedlo. Vuestra presencia sobre el planeta que habitáis no ha acontecido por casualidad. Así como no acontecen por casualidad las presencias de las enzimas de vuestras células. Vuestra obra es necesario tanta como es necesaria la de las enzimas y de todos los otros elementos que constituyen la estructura y la vitalidad de una célula. Vuestra positividad o vuestra negatividad son determinantes para un pacífico o convulso crecimiento evolutivo de vuestro mundo. Así como están las cosas, la convulsión es inevitable, la renovación, cargada de efectos de todo tipo, pero menos de los buenos, nuestro planeta vive y en una férrea ley lo tutela. Nosotros somos el espíritu operante de esta ley y debemos enseñarla y hacerla respetar a toda costa. Si las enzimas están enfermas, debemos hacer de todo para estimularlas a curar y a ponerlas en condiciones de superar positivamente el renovamiento del mundo. La mutación normal está ligada a vuestras obras positivas. La mutación anormal, caótica, estresada, está ligada a vuestras obras negativas. Ahí están diciendo, en el fondo, que si el que hace obras positivas va a evolucionar y el que hace obras negativas va a involucionar. Que es algo que hemos conversado muchas veces. Es inútil que vuestra ciencia se fatigue tanto buscando en otra parte la causa de estos desastres. También nos hemos dicho que los experimentos nucleares practicados por la ciencia destructiva y desarmonizante han producido desequilibrios notables en el anillo magnético esférico, en el eje de vuestro planeta y en el núcleo solar central que está en el centro de esta célula macrocósmica viviente. ¿Qué queréis esperar? Vuestro mundo se defiende, y si es necesario, os destruirá. Vuestras obras, os repetimos, atentan contra el equilíbrio universal de lo creado. Si no lo comprendéis, habrá quien tiene el deber de haceros lo comprender, de poneros en arrepentimiento, de suscitar la indispensable conciencia para ser conscientes de una verdad que debéis absolutamente conocer. Ha sido dicho, el engaño es peor que la traición. Pero de planeta Tierra, el engaño se insinúa con diabólico y cínico arte en la sociedad humana, para instrumentalizarla según los deseos nefastos y delictuosos del príncipe de este mundo, corruptor de almas, y pecador de la divina voluntad de la luz omnicreante. La gran batalla de Armagedón está en curso, y en próximo. La batalla del Majún, no la guerra de los enemigos mucho. Menos. La batalla del Majún es la batalla por las almas. La milicia, la milicia celeste están en, en fuerza sobre la tierra, guiada por el arcángel de la justicia, del Padre glorioso. Jesús está presente y el día de su manifestación próximo a venir. Ha sido escrito, "Vendré como un ladrón en la noche." O sea, cuando nadie lo espere, cierto. Las señales que preanuncian su próximo retorno y son visibles a todos los pueblos de la Tierra. El juicio de los vivos y de los muertos será presidido por él. La violencia, un dinamismo psíquico alimentado por las fuerzas del poder político, militar, económico de las dos superpotencias terrestres. Ya os hemos comunicado que existen dos institutos que coordinan la marcha estratégica de la política mundial. También nos hemos dicho que están en su posesión cerebros electrónicos capaces de calcular con exactitud la resultante de cualquier operación todavía antes de que se cumpla. No están excluidas las operaciones actuadas en los cerebros humanos a través de la hipnosis y fármacos sofisticados con Cuando una de las dos superpotencias quiere alcanzar una meta política económica y militar, Todos los medios son útiles. También el de matar o de provocar guerra, revoluciones, todo cuanto se considere necesario, viene minuciosamente calculado como un preciso cuadro clínico, con la relativa eficaz cura. No se repara gastos para hacer fermentar la corruptibilidad moral y espiritual, para hacer fermentar la violencia instigadora, el engaño y todo cuanto pueda descomponer los equilibrios espirituales. Estables y físicos, el fin debe ser alcanzado haciendo creer una cosa en el lugar de otra. Todo debe desarrollarse en el modo ya establecido y estar prestísimo y atento a coagir con cualquier medio el eventual error del condicionado. Esta es la realidad y quien la quiera creer, la crea. Contrariamente a cuanto se dice las dos superpotencias de vuestro planeta acumulan cada vez más un potencial destructivo enorme. Vosotros, en manos de la Tierra, descarnacenáis la realidad que os sobrepasa, porque nada o poco sabéis. Vuestro planeta está saturado del potencial destructivo cada vez más sofisticado y con variantes extremadamente apocalípticas. Las dificultades económicas cada vez más crecientes en fase caótica estimulan a muchos jefes de Estado a coordinar una política peligrosísima. Esos son los que están haciendo los jefes de Estado, ¿no? ¿eh? Inditados por la involución. Bueno, eh, seguimos. Todo cuanto hemos visto y comentado está con la intención de tomar conciencia de que no estamos solo en el universo, que existe una inteligencia divina que conocemos como Dios y que ha creado leyes universales inmutables que están al resguardo de su cumplimiento por seres divinos creados por Dios. Y son directivos y ejecutivos que llaman la atención a la creación donde está se encamina hacia el incumplimiento de las leyes universales que en algunos casos ponen en riesgo la creación de este planeta e incluso el planeta mismo. Por ello, la presencia de los extraterrestres o ángeles de ayer, que están nuevamente visitando la Tierra con mayor frecuencia, desde que el hombre ha gozado, usan negativamente la energía nuclear como bombas. La energía nuclear liberada en el ambiente pone en riesgo todo principio de vida. Y ellos están aquí para salvaguardar a todos aquellos seres humanos que aman la vida, Y la defienden, pronunciando todos los males que se generan quienes, y a quienes lo genera Preparando así la segunda gloriosa venida a la tierra del Maestro, del Maestro Jesucristo, quien viene con gran poder y gloria sobre las nubes del cielo, con 112 legiones de ángeles a juzgar a esta humanidad y luego instaurar el reino prometido. Parece que tenemos otra pregunta. ¿Vamos con la pregunta? Si sí, la creación de Dios es perfecta, ¿por qué se le escapó el demonio o el diablo? ¿Y cuál es su objetivo? Ya que hablas tanto de la evolución humana, Claudio. Pregunta por acá Patricio Guevara, desde Santiago Centro. ¿Cuál es el objetivo del diablo finalmente? ¿Hacernos caer o evolucionar? Justamente, Patricio. Eh. A la, la creación de Dios perfecta y todo lo que hace Dios es perfecto el demonio no es un error ni, un, ni una cosa que se le cayó a Dios el demonio no es enemigo de Dios el demonio es un instrumento de Dios para atentar al hombre como parte del proceso evolutivo del hombre cuando tú estás en el colegio para pasar de curso tienes que tienes que hacer un examen final Siempre tenemos que hacer un examen final y varios exámenes parciales, ¿cierto? Eh, el demonio es ese examen que nos permite pasar de curso o repetir. Entonces, el demonio es necesario porque nos pone en la prueba. El demonio nos tentó en este momento tanto que el hombre consiguió superar en maldad al demonio y el demonio se retiró, el demonio ya no está, está de vacaciones, el demonio ya no tienta al hombre, porque el hombre ya superó la maldad del mismo demonio, y entonces ya no tienta al hombre, solamente está dirigiendo el mal, el anticristo que es necesario para el proceso de selección pero el anticristo no sabe el demonio sabe que que le queda poco pero el anticristo no sabe que le queda poco él cree que va a triunfar porque hasta su padre, que es Satanás, lo engaña recuerden que es un maestro y engaña, engaña a su propio hijo pero el anticristo es la, la última prueba que tenemos que pasar pero el anticristo vendrá, está gobernando el mundo en este momento, pero se va a manifestar con toda su fuerza después de la intervención divina, después del aviso. Antes está, digamos, camuflado en el poder económico mundial. Está actuando igual, está controlando el mundo en este momento, sin lugar a dudas, pero no se manifiesta. Porque no necesita manifestarse. Cuando venga la intervención divina, va a ser tan brutal que se va a debilitar. Y entonces, para no perder tanto poder y para controlar a la, a la humanidad, se va a manifestar. Va a decir que Él es Cristo. Va a decir que es Dios. Va a hacer milagros o prodigios mentirosos con ayuda de la tecnología. Pero las cosas no van a cambiar. Van a seguir haciendo habiendo maldad, va a seguir habiendo guerra. Por lo tanto, ahí vamos a saber qué es el anticristo y no el verdadero Cristo. Porque cuando venga el verdadero Cristo, las cosas van a cambiar abruptamente. Se va a acabar la maldad de, de, de golpe y... Van a resucitar todos los muertos que han fallecido en cuerpo físico en las últimas 72 horas. Y todos los enfermos que hay en el mundo van a ser sanados. Todos los que hay en este planeta. Todos. Sin excepción. Eso es parte de la gloria. Porque dice que Jesucristo vendrá con potencia y gloria. La potencia son las 112 legiones de ángeles que son las naves extraterrestres que lo acompañan. Van a ser 13 millones de naves de extraterrestre que lo van a acompañar. 13 millones. 13 millones. Echimbiote. Esa es parte de su potencia. Y la gloria es eso. Resucitar a los muertos y sanar a todos los enfermos del mundo. Esa es la prueba de que es él. Nadie más puede hacer eso. Entonces, eh, es lo que te puedo decir. Mi querido Dios. El, el demonio no es enemigo de Dios por eso es que Jesús tenía el poder para sacar expulsar los demonios si fuera enemigo no podía expulsarlo porque como un enemigo le va a dar la orden a otro enemigo no puede no, no existe esa posibilidad es como que Putin le diera la orden a Biden para que se saliera de Ucrania ¿ustedes creen que lo haría? no, porque es un enemigo un enemigo no le da la orden a, a, a su contraparte o a su enemigo en cambio cuando hay una jerarquía está Dios o Jesús y están el demonio obediente, ahí sí le puede dar orden y esa es la prueba ¿cuántas veces expulsó demonios de Jesús? muchas veces y esa es la prueba bueno, nos va quedando poco tiempo eh. vamos a a mencionar algunas cosas respecto del demonio que son las preguntas que le hicieron a Giorgio Bon Giovanni en su oportunidad. Le preguntan si Lucifer irá a un planeta menos evolucionado, una vez que se produzca el retorno de Cristo, ¿cierto? Y Giorgio contesta, ahora Lucifer es el príncipe de este mundo, pero Jesús es el rey, y cuando Jesús volverá, él irá a otro lugar, siempre y cuando no haya sido perdonado. Lucifer era un encargen, y ahora está en fase de rescate, y quiere hacerse perdonar por el Padre, por haber desobedecido. Es una entidad espiritual que tiene el cometido de tentar, y tiene mucho poder. Puede personificar físicamente, hacer aparecer incluso asnos que vuelan, o vírgenes que frente a un mundo que se está autodestruyendo invitan solo a rezar y a adorar a los hombres de la Iglesia, autores o cómplices de clínicos atrozos. La Virgen, la verdadera, nos exhorta en cambio a, a rezar y a reaccionar, a denunciar el mal, hacer el bien y dar la vida por sus hijos. Amonesta con severidad a los sacerdotes corruptos, a los obispos y a aquellos que se han consagrado y han traicionado a su hijo, porque la ira de Dios domina sobre ellos y serán castigados. El demonio, dice, nos bloquea el corazón, es dueño de tu espíritu y de tu cuerpo porque tú se lo permites. Los endemoniados inocentes que Cristo libera, estos son enfermos. Aquellos que hacen el mal con la conciencia de hacerlo es porque gozan que el demonio sea dueño de su alma y de su cuerpo. Por tal motivo, es indispensable que Dios destruya al mundo. Dios no se levanta una mañana y decide destruir la humanidad porque sí. El hombre siempre fue malo, bueno y malo, más malo que bueno. Siempre hemos seguido adelante hoy Dios decidió destruir al hombre porque el hombre quiere sustituir y suplantar a Dios yo hago lo que me parece porque soy Dios ¿puede un Dios aceptar que existe otro Dios? no, el más fuerte destruye al otro entonces, entre Dios Adonai y el hombre Dios, ¿quién es más fuerte? Adonai este es el problema, el hombre quiere sustituir a Dios cuando ellos deciden la muerte de inocentes cuando deciden promover, promover la degeneración, cuando quieren destruir la creación, cuando quieren crear. Yo quiero crear con células artificiales, quiero destruir toda la flora amazónica y quiero hacer una bomba atómica y aniquilar ese territorio. Entonces, yo soy Dios, dicen. Ahora, si Dios existe, tiene que declarar la guerra a su oposición, a su antiimperio. No pueden existir dos emperadores. Entonces Dios... Adonai a través de un cretino que soy yo declara la guerra no sé por qué me eligió soy un embajador me dijo, le declaro la guerra al hombre pero siempre es una guerra lo voy a destruir todo menos a aquellos que están siendo súbditos míos y no dioses ¿cuántas veces hemos hablado de, de que el hombre quiere sustituir a Dios en la creación quieren cree que pueden clonar humanos, pueden crear seres humanos pueden crear ¿cuántas veces hemos hablado de eso? Eh, eso Dios no lo puede permitir porque se produce una degeneración de la raza humana y, y se viola el pan de Dios el plan de Dios y hemos hablado muchas veces, cuando cuántas veces le hemos puesto ejemplo de ese tipo de cosas y porque la ciencia no sabe lo que es el hombre, piensa que es un ser biológico y tiene pensado hacer con el hombre lo mismo que hace con los animales. Pero eso no lo pueden hacer. Creen que pueden hacerlo, pero estudian solamente lo que se ve, la biología del, de, y la fisiología del ser humano. Pero eso no es el ser humano. Estamos tan equivocados que el, el ser humano lo tenemos catalogado dentro del reino animal y está muy mal catalogado, y que no corresponde al reino animal el ser humano. Existe un reino que es el reino humano, que difiere brutalmente del reino animal, porque el reino humano tiene mente y espíritu individual, y el reino animal no tiene eso. Entonces son demasiado diferentes a los animales. Bueno, mis queridos... Eh,